¿Cómo te va, Pepe? Muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia de nuestro noticiero en el país. En Córdoba se sigue muy de cerca el debate de la ley por la despenalización del aborto, sobre todas las cosas porque hace pocos días el senador de Unión por Córdoba, Carlos Caserio, Eh, su par del Frente Cívico, Ernesto Martínez, y la senadora Laura Rodríguez Machado, Martínez del Frente Cívico, el Partido Coasista, y Laura Rodríguez Machado, de Cambiemos, dijeron que en conjunto existía la posibilidad de presentar modificaciones al proyecto, y además eh, hasta un proyecto alternativo, que ellos iban a apoyar la iniciativa, pero bajo estas circunstancias que estamos enumerando. Entrevistamos a Luciana Barraza. Luciana milita en la agrupación de mujeres Isadora y es miembro de la campaña nacional por el aborto legal seguro y gratuito, delegación de nuestra provincia de Córdoba. Los tres senadores de la provincia de Córdoba, eh, ellos dicen apoyar, sí, o sea, dicen vamos a, es más, le dijeron en los medios de prensa, vamos a votar al favor pero con modificaciones. Y ahí tenemos que ir a discutir, de verdad, seriamente. ¿Cómo es esto? Porque cuando uno dice, yo voto a favor, pero con modificaciones, quiere decir que está votando en contra. Mm. ¿Por qué? Le, para, para contarte a vos y contarles a todos que si este proyecto llega a tener una modificación de una coma en el Senado, vuelve a diputados a tener que aprobar con el dos tercios. De los votos. O sea, no es, ah, sí, pero votaríamos algo parecido. No, no, no, no, porque cualquier modificación que se le haga al dictamen que ha salido de la Cámara de Diputados debe volver a la Cámara de Diputados. Si lo aprueban tal cual como está, el 8 de agosto a finalizar la, la, la jornada tenemos aborto legal. Luciana dijo también que es evidente que los senadores y senadoras reciben línea directa de los gobernadores de la provincia y que hay que estar atento a esto. Y que además desde el movimiento se ha preparado una agenda muy pero muy nutrida para todo lo que queda hasta el próximo mes de agosto, cuando será el debate final en el Senado, incluyendo, por supuesto, todos los martes pañuelazos en distintos puntos de la ciudad. En la jornada de este martes se hizo uno en consonancia con con lo que se hizo a nivel nacional en la Plaza San Martín, la Plaza Principal de Córdoba, a las 18 horas. Saludos, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba.